Zona cero. En el monográfico de hoy vamos a abordar uno de los episodios más enigmáticos de la historia. Es la pérdida de un ejército completo. Buscando tesoros, buscando gloria, buscando otros misterios. ¿Quién sabe lo que le pudo ocurrir al ejército de Cambises? Famoso, ¿verdad? Seguro que a muchos de vosotros os suena. Eh, os propongo, por tanto, que en compañía de dos exploradores fantásticos, eh, Carlos Canales y Jesús Callejo, viajemos, viajemos rumbo al desierto, vámonos a Egipto, para ver qué pasó con este, con este ejército perdido y dónde podemos encontrar los huesecillos, aunque poco quedará. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, cuando se pierde un ejército se debe perder al completo, si no, no, no no luce. Sí, pues, eh, pues es lo que ocurrió. Se perdió, pero bien perdido, ¿no? claro Y se ha buscado. Fíjate, es uno de los episodios que más le ha generado. De hecho, se ha ...que siempre había sido una leyenda, ¿no?, ese famoso ejército perdido de Cambises... ...bueno, pues hace unos años para acá, esa leyenda deja de ser tal... ...porque se han empezado a encontrar esos huesecillos que hablaba hasta el principio... ...ya montos y lirondos, pero se piensa, no solo por los huesos, evidentemente... ...porque se ha perdido mucha más gente y más ejércitos, que luego comentaremos... ...pero por el tipo de ajuar que se está encontrando, todo indica de que a lo mejor no era una leyenda... Mm, el ejército de, de Cambises, eh, ¿qué tal Carlos Canales?, buenas noches... <coughs> Buenas noches, por lo que dice Jesús, que parece que no es una leyenda. O sea, que van apareciendo los... los sí, se ha comenzado a vislumbrar. Bueno, des, ¿os acordaréis? Esto es la película El Paciente Inglés. El Paciente Inglés. Bueno, Almasi, sí, el, el noble húngaro, el conde húngaro, que, sí. que es el protagonista de, la, de esta extraña, de esta ficción novelada, de lo que es su vida, porque no se parece en realidad en nada, eh, cuando realizó las investigaciones en la zona del oasis de Siva en, en los años 20 y 30 del siglo XX, encontró una cosa muy interesante, que son unos ladrillos de piedra, unos hitos de piedra, unas marcas que se llaman Alamat, que eh, parecían haberse marcado, si parecían marcar la ruta de un ejército persa, en campaña, una ¿no? especie como de mojones, era algo parecido a los padrados portugueses, mm. es decir, tenían el, el mismo, la misma utilidad simbólica, era intentar demostrar los puntos de amojonamiento del, del, lugar donde el gran rey había llegado y había marcado por una manera, si no, no orinaban, sino habían marcado el territorio de esa manera, pero <risa> muy parecido, de una manera de indicar a, a cualquiera que pasara por allí, un tumulito, ¿no? exacto, si ¿Sí? los salamáticos eran unos tumulitos de piedra que indicaban a cualquiera que pasara por el lugar, que era un lugar bajo la soberanía del gran rey de Persia. Bueno, eh, estos, estos descubrimientos obviamente se fueron a la porra durante la Guerra Mundial pues por varias razones. Primero porque se iba a ser un lugar estratégico a lo largo de toda la historia del Estado. Se iba el es... famoso oasis donde se proclamó faraón Exacto, eh, Alejandro Magno. El, el, el, el, ahora lo comentaremos, era, era el, el templo del de, oráculo de Amon-Ra. Y bueno, pues la, la verdad es que las, las descubrieron los descubrimientos posibles de almas y se perdieron. Primero porque una gente de los nazis. Segundo porque el Long Race Desert Group convirtió, es decir, los eh, corsarios cierto, realmente, los, las fuerzas especiales británicas convirtieron SIVA en uno de los puntos de, de incursión contra alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ocuparon tres veces el oasis durante la guerra. Y todo eso impidió que las investigaciones que se habían llevado a cabo durante los años 30... Bueno, pues continuarán hasta tiempos muy recientes. No obstante, no obstante, ya desde los años 30 y desde los descubrimientos de San Amat, parece todo indicar que la famosa leyenda, como casi todo lo que se ha ido demostrando luego de Rodoto, al que no se tomó muy en serio en el siglo XX y al que eh, actualmente se respeta cada vez más, porque exageraciones aparte, es que prácticamente no hay una cosa que diga que no se ha demostrado con el tiempo que era cierta. Mm. Lo cierto, eso, es que Herodoto nos habló de 50.000 hombres uh -huh. que fueron engullidos por, por el desierto en un peregrinaje extraño. Háblanos un poco, Jesús, de Cambises ¿Sí? y de esos 50.000 hombres y qué pretendía. Bueno, lo que pretendía, pues lo que pretenden casi todos es este tipo de, de reyes, emperadores, persas en concreto, que quería conquistar todo lo que encontraba a su paso. Y se lo antojó al hombre. Y se lo antojó. Cambises II, del que vamos a hablar, hijo de Ciro II el Grande, ...por pues decide de conquistar Egipto... ...por pues entonces lo que les quedaba ya por conquistar en aquella época... estamos hablando del 525 Cristo ...y bueno, pues una vez que está allí... quiere eh, ...la verdad es que no tuvo demasiada resistencia cuando llega a Egipto... ...por pues entonces reinaba como faraón Samético III... ...uno de los faraones poco conocidos... ...y que pasó sin pena y gloria y mucho más... ...porque encima fue invadido por Campis II... ...y él no se queda ahí... ...él quiere seguir más adelante... Y empieza a oír rumores. Por una parte incluso quiere llegar hasta las fuentes del Nilo, que también había oído que había Allende de, de, de ciertos oasis ¿no? y por supuesto del desierto, que estaban esas fuentes del Nilo, que él también anhelaba porque tener la posesión de esas fuentes de ese río primordial y vitalista como es el Nilo, pues era también tener pues, un control estratégico. Pero también había oído otro tipo de cosas que no le gustaban nada y es que por el oasis de Siba, estamos hablando de un lugar pues bastante lejano, de hecho está en 560 kilómetros al oeste de la capital del Cairo, en pleno desierto libio de, de Egipto, y oye que este oráculo, ya muy conocido por entonces, incluso dos siglos antes, ¿no? ya se hablaba de que el oráculo pues era pues, una referencia para los egipcios y posteriormente después para los griegos, pues que lo que comentaba es que el ejército y el poderío de, de Cambises pues, que no iba a durar mucho. Así que Cambises II, en un alarde ¿no? de prepotencia, dice, bueno, pues muy bien, si eso lo dice el oráculo de Amón, voy a mandar allí a un ejército y voy a destruir ese oráculo para que se den cuenta que las supersticiones son eso, son supersticiones y que no tienen ningún tipo de, de vigor. Y efectivamente lo que hace es, no manda solo un ejército, lo que hace es una estrategia general, es decir, una vez que ha conquistado las grandes ciudades de las riberas del Nilo, Cambises manda un, una triple expedición. Por un lado, contra los cartagineses, por otra parte, contra los amonios, que son los habitantes del oasis de Siva, Amonius por lo de Amón, y por otra parte contra los etíopes, es decir, que tiene esa, como esa envergadura de su ejército y dice, bueno, pues vamos a hacer esta triple singladura. Y contra los habitantes del oasis de Siva, no tanto contra los habitantes, sino contra el oráculo de Amón, dice Heródoto, y luego lo repiten otros historiadores, por ejemplo como Plutarco en la vida de Alejandro, ...dice que manda 50.000 hombres, ni más ni menos... ...lo cual parece una expedición muy numerosa... Para lo que él intentaba hacer, es decir, no estábamos hablando de que se iba a enfrentar con ningún ejército, sino contra, sí. bueno, pues un núcleo de sacerdotes que son los que estaban custodiando ese oráculo de Amón en el desierto de, de Siva en este caso en el Oasis. En todo caso, se nos, se nos antoja un poco exagerada Para unos eh, pobres sacerdotes, ¿no? 50.000 guerreros. Sí, sí. Sí. Pero vamos, eh, eh, tres columnas envió Cambises, sí? una contra los etíopes, otra contra los cartagineses. No olvidemos que en ese momento Roma ni siquiera era república todavía. Exactamente. Eh, sí. Entonces. Ah, eh, también habría que hablar un día. Es curioso, cuando manda la expedición al, al sur del Nilo, más allá de la Quinta de Catarata, de, para intentar ocupar Nubia, y lo que luego, más adelante, siglos después, fue el reino de Aksum, es curioso porque ellos buscaban una supuesta mesa del sol, que se supone que se, que se encontraba en algún templo, en algún punto del, del sur del, de, de África, siguiendo la, la ruta del Nilo. Digamos o sea, que en, en el siglo VI a.C. los persas eran eh, la potencia mundial del mundo. Absoluta, era ¿verdad? la potencia mundial absoluta. Además, en aquel entonces incluso tenían un verdadero... Eh, eh, espíritu, es decir, casi este investigador, les interesaba saber qué había más allá del mundo, de hecho, cuando ellos alcanzan Egipto también eh, eh, se, se declara a sí mismo soberano de los dos mundos es decir, de los que están al este y al oeste, mm. porque el objetivo suyo era controlar las ciudades griegas no solamente las que ya controlaban en la costa de Anatolia, sino se avanzando por la línea costera para alcanzar Cirene, que era la principal eh, ciudad griega y la más vinculada al... al ...al templo de, de Siba, de Amón, porque los griegos eh, sí consideraban lo suficiente... ...los comerciantes de Cirene, que estaban en la costa de Libia, habían avanzado a lo largo del siglo VI, VII, VII... ...incluso eh, primeros del VI y muy en la época ya de, de Cambises, muy al interior del desierto para intentar establecer relaciones comerciales... ...y daban un enorme valor a los oráculos de Amón-Ra en Siba... Uh -huh hasta el extremo, que también se considera para ellos un lugar sagrado, por eso luego allí va Alejandro Magno, no solamente por el hecho de que él se autocorona faraón, sino también porque obedeció una cierta tradición de la, de la colonia griega del norte de África, de las colonias del norte de África, que sí valoraban la importancia del oráculo. El hecho es que salió mal, según cuenta, cuentan las leyendas, bueno, cuenta y luego hablaremos qué tipo de leyendas hay, porque Herodotus no es el único que habla de la pérdida del ejército, pues eh, cuando se encontraban eh, bueno, llegaron hasta la ciudad de Cargas y llegaron hasta el oasis, pero el, el ejército fue, fue barrido por una gigantesca tormenta de arena que procedente del sur, enterró la totalidad de los miles soldados y los hizo desaparecer para siempre. Año 524 ¿Sí? ya, 24, sí, año sí, 524 sí, sí. antes de Cristo, un ejército al completo es enterrado por, por una inmensa tormenta de, de arena Ajá. y el propósito de este ejército era no era otro sino llegar al, al, al templo de, de Siba o al la oasis de Shiba, sí, donde estaba el oráculo de Amón. Y tomar posesión a la fuerza de, de aquel sí, sí, yo y, creo que era un acto de poder. Y de paso llevas algún tesorillo. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. No, no creo que demasiado, o sea, habría mucho más, por supuesto en la capital eh, Tebana en aquel momento, pero yo creo que fue ese acto de intentar acallar que eh, el oráculo de Amón no era tan infalible como decían, porque hasta ese momento es verdad que siempre se había considerado el oráculo de Amón como infalible, se consideraba todas sus respuestas inamovibles y después es verdad que con lo poco que sabemos un poco de aquel periodo histórico se cumplían estos vaticinios incluso el que ocurre en el año 331, cuando Alejandro Magno es reconocido por esta devenida egipcia como el sucesor de los persas en el trono de las dos tierras, es reconocido como faraón. Es decir, ahí también acierta, y también acierta, que esto es lo curioso, pero eso es la pirueta que da la historia, en este caso que estábamos contando de Cambises, también acierta con esa maldición que a él le cae, precisamente por intentar destruir al dios Amón. El dios Amón en aquella época, además, era muy curioso, porque... Cuando el rey persa oye hablar de este oráculo, ¿no? Eh, desde Amonio, ¿no? como así se llamaba un poco, que lanzaba contra él estos vaticinios de que su imperio y él mismo como persona tampoco iban a durar demasiado Eh, estamos hablando de una estatua muy curiosa, vamos a hablar un poco para que los oyentes se hagan una idea, porque cuando hablamos del oráculo, dice, bueno, pero ¿en qué consistía esto del oráculo de Amón? ¿Qué es lo que vaticinaba? Bueno, pues básicamente, según nos ha llegado estas crónicas, y sobre todo por Heródoto, era una estatua, una estatua del dios Amón, que era transportada sobre una barca dorada y, dependiendo de la pregunta que se le hiciera, movía la cabeza en un sentido o en otro. Era un gesto que luego los sacerdotes, los sumo sacerdotes que estaban allí, tenían que interpretar y las respuestas era lo que se consideraba como un dojo más sagrado y luego se acataba, pero se acataba no porque fuera así sino sencillamente porque después daban la razón el hecho es que cuando esta expedición intenta llegar allí y se sabe que bueno, por los vientos del desierto y por una serie de, de fenómenos atmosféricos que ocurren en determinadas épocas del año el hecho es que esos 50.000 hombres nunca llegan allí, así que se incrementa ...mucho más esa fama... ...que tenía el horario Por cierto, sabe, se sabe, y esto es una cosa muy interesante... ...porque me podía preguntar, bueno, que disparate... ...como vas a aparecer un ejército entero... Sí. ...barrido por el viento del desierto... ...bueno, eh, los historiadores durante mucho tiempo... ...se han dedicado, bueno, primero hay que tener en cuenta... ...que Siba es un lugar sí. totalmente aislado... ...porque entre Siba y los grandes oasis del sur... ...no hay nada, es decir, habría que llegar ya... ...hasta los oasis del sur de Libia... Eh, a Yalo y, los de, ...y los otros para poder encontrar algo parecido... ...es decir, era un punto esencial... ...para el comercio en la zona occidental... ...de, de Egipto, porque es que si no podías detenerte en siba o no conseguías llegar no tenías ninguna posibilidad de comerciar ya con el sur del de Sáhara el caso es que se sabe con seguridad que en el, en, en el año 1085 una caravana de 2000 personas con sus camellos que bueno iban en ruta desde Darfur en, en Sudán, al oeste de Sudán hasta la ciudad de Asyut pues, eh, desapareció completamente en el desierto también barrida por una, una tormenta de arena gigantesca y hay otra leyenda bueno, hay un manuscrito que se llama manuscrito de Shiba, que se que no solamente... Cuenta eh, algunos elementos muy interesantes sobre la, la expedición de Cambys, a la que por supuesto considera una expedición absolutamente real, sino que cita también un hecho muy curioso, es que habla de un intento de la gran tribu de los Tibu, que es un, uno de los pueblos nómadas de, del sur del desierto de Libia, que mandó una expedición también para intentar atacar Siva y al igual que había pasado con el ejército de Cambises desapareció completamente en el desierto pero claro, eh, estamos hablando de, del ejército más poderoso de su tiempo, 50.000 efectivos eh, son muchos eh, soldados aunque fueran menos, eran muchísimos, eran muchísimos. Eh, Carlos, ¿cómo se pertrechaba un ejército persa de, de carros, avituallamiento? claro, lo que todo el mundo... Es además es, claro, intensa, además, claro. bueno, que 50.000 no eran es seguro que no era claro, claro, claro. pero también hay una cosa en solidaridad habitualmente y es que el problema de mantener un ejército no es mantener ejércitos, es que los caballos comen las personas comen, no tienen necesidades ni tan agua y estás en un desierto, claro. efectivamente dice esas locuras. Los, la, la estrategia de tiempo muy, muy antiguo tiene en cuenta la neces las necesidades de supervivencia en campaña, es decir, el, el con qué alimentar el ganado, el, forra es decir, el forraje, la comida, la bebida, el agua, los lugares donde tú te puedes abastecer, claro. incluso elementos complementarios que tú puedes necesitar, madera, hierro, es decir, materiales. Bueno, eh, obviamente cuando un ejército se adentraba en el desierto no solamente le puede cambiar, los persas tenían Una enorme experiencia en la guerra antigua en el desierto. Entre otras cosas por su propia frontera oriental. Claro, claro. que Sabían perfectamente dónde estaban y lo que hacían. Y hay tormentas de arena exactamente igual de tremendas algunas zonas del este de Irán y de Afganistán como las que se pudieran encontrar en, en Egipto. Sabían lo que hacían. es decir, Ese no era el problema. Es decir, el problema consistía básicamente en que puede ocurrir algo así. Es decir, lo, que, lo que ha demostrado la historia es que efectivamente podía ocurrir. ¿Por qué era un ejército básicamente de infantería? El camello se introduce en el, en el norte de África muy posteriormente, en tiempos ya romanos. De hecho, los romanos tuvieron enormes problemas para sentarse en Siba cuando en el año, entre el año 70 y el año 100 mueve la frontera hacia el sur, que en el caso de Libia llegan hasta 800 kilómetros al sur de una distancia lejanísima, ocupan Siba. Y lo utilizaron como colonia de deportación. Porque no tenían es decir, salvo punto comercial de contacto con el desierto, estaba absolutamente aislado de las, de las rutas ya de la época. Bueno, pues ahí tenemos un ejército bien enterradito hasta el siglo XX, ¿no, Jesús? Que empiezan a aparecer pues algún anillo, algún cráneo. Claro, ¿no? ahí está. A partir de ahí... Bueno, ya habían surgido muchísimas leyendas, ¿no? Pues ya no solo porque este ejército numeroso de Cambises desaparece, sino porque después, tal como ha contado Carlos, hay mucha más gente que ha ido desapareciendo. En fin, no tan numerosos, pero sí... A ver qué otros ejemplos hay. ...ha, ha habido distintas expediciones que han ido desapareciendo. Pues hombre, mira, por lo mismo que le sucedió a Cambises pasó año, años después, por lo menos a dos ejércitos distintos. Son, uno, el primero mm. era una tropa que salió de... De un, del lugar, bueno, de la, de la parte norte con el fin de contrarrestar, pues una acción de los invasores musulmanes, y al final tampoco llegan a su sitio, y lo mismo que les ocurrió al ejército de Cambises, desaparece no se sabe el número de efectivos, pero estaríamos hablando de unos cuantos miles de personas, como alguna legión romana ¿no? como sea? alguna legión romana, es decir, las sí, famosas sí. legiones romanas no, no, de Roma, ¿no? Es la que hablamos en el libro Enigma, en el enigma, no, enigma sí. y el otro caso que está constatado es el que sucedió a ese grupo de soldados del atributivo, el que acaba de comentar Carlos, pues unos habitantes no, de esos gigantescos oasis que se extienden eh, al sur del gran mar de arena, porque realmente toda esa zona inespugnable, inhóspita, siempre es la además más y el gran mar de arena, porque parece que todo aquello es un mar con esas dunas gigantescas eh, de forma de olas y que pueden huir a muchísima gente, a muchísimas caravanas, muchísimas expediciones. todo es que ocurre que surge muchas leyendas alrededor de ese tesoro, porque, claro, hay Eh, de, todo queda enterrado, los cadáveres, sí. pero. Con que, eh, con que cada uno de ellos llevase la paga, ¿verdad? Claro, exactamente. Sí. Todo, <risa> los escudos, las armas, el dinero, pero, todo lo que se puede encontrar allí. El problema es que estamos hablando casi de un mar literal, donde empiezas a excavar si no tienes las coordenadas. Y se sabe que a partir del siglo XX, pues son muy numerosos los exploradores que se acercan a las inmediaciones de ese gran mar de arena, al sur del oasis de Siva con coches, con avionetas, en fin, intentan encontrar ese tesoro. Es a la busca del tesoro perdido, y ya no tanto del ejército, que les daba exactamente igual, sino lo que había dejado ese ejército de Cambises. Eh, bueno, el Conde Almasi es uno de ellos, es decir, en definitiva, quiere, va buscando con inquietudes arqueológicas, pero también con una serie de inquietudes climatísticas, es el que más cerca está de encontrar ese tesoro, pero todo da un giro monumental hace unos pocos años, en el 2001. En el 2001, un grupo de geólogos de la Universidad de Helwan son los que, bueno, mientras están buscando bolsas de petróleo en, en aquella zona, son los que encuentran los restos del ejército de Cambises II. ¿Y por qué? Porque claro, eh, estamos diciendo que ha, ha desaparecido tanta gente engullida por las arenas, ¿por qué tiene que ser el ejército de Cambises y no cualquier eh, otro ejército o cualquier otra caravana otra expedición? Ahí se están basando, ni más ni menos, en los fragmentos textiles, que se han conservado perfectamente. Sí, se en la medio, ropa perfecta. Plan, uh -huh. Los trozos de metal de las armas antiguas, son metales y armas persas, eh, numerosos restos humanos, por supuesto, ¿no? Pero ya no tanto por los restos humanos, sino por todo el ajuar que llevan esos restos humanos. En fin, el hecho es que este hallazgo de, de este equipo geológico de la Universidad de Helwan, pues y además comandado por, eh, por Mohamed Al-Sagir, del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, es el que ha empezado a, pues, a dar a entender un poco a toda la comunidad científica y geológica que no nos estamos encontrando ante una leyenda, sino que realmente hay algo más en serio. El problema es por el lugar, es un lugar inhóspito donde hacer una buena excavación arqueológica no es tan fácil como podemos suponer. Sí, porque era... primero hay una enorme cantidad de arena y eso además cambia el paisaje prácticamente claro. a diario. De hecho, Almasi ya decía que era el Kibli, probablemente lo que había acabado con las especies de cambises, eh, son ráfagas de viento muy fuertes eh, con arena que además viene acompañada de una especie de oleada de calor enorme Eso lo llamaban los, los egipcios antiguos el, el aliento destructivo del dios Amón. Y claro, eh, probablemente lo que ocurrió es que aparte de la que atormentada de arena, hubo probablemente algo de pánico, tal vez motivado por algún tipo pues, de creencia, lo sobrenatural o algo así. ¿Y a, claro, cuando, a cuántos kilómetros se quedaron del objetivo? No, ellos llegaron así, ¿vale? Llegaron, a ah, Iba, llegaron. Porque, llegaron Sí, sí, sí. El propio Herodote habla de la llegada a Gandalfa. Es, es posible que llegaran a carga, que llegaran hasta el oasis como tal. No, la cuestión es que en cualquier caso el ejército desapareció. Entonces el problema de la zona que lo han, que lo han encontrado está un poco al, al sureste... Sí, pero bueno, es una zona eso, de prospección geológica, decir, no tiene que decir que necesariamente el ejército desapareciera en un mismo punto. Podría haber desaparecido probablemente, si sí, además tiene razón al Masri, dado las marcas eh, que fueron encontrando los Alamad, si los Alamad fueron colocados como puntos de mojón, o fueron dejando pequeñas unidades, o, o dejaron o ampliaron incluso el radio de búsqueda o de exploración, es probable que el ejército fuera dispersado en un radio eh, de kilómetros y kilómetros. Mm, yeah. Con lo cual es enormemente difícil buscar Lo que pasa es que, claro, ya el hecho de haber interpretado como antigüedad persa, o como material persa, algunos de los elementos de lo que han encontrado los geólogos, te encuentras no eran historiadores y arqueólogos que buscaban petróleo, no buscaban uh -huh. acero de cambises, pues no deja de ser curioso. Si se después cuando se termine el análisis de los de los cráneos encontrados, que es bastante fácil intentar determinar la procedencia, sobre todo si son varios y hay un grupo lo que están intentando buscar es si corresponde a persas. si sabes que el imperio persa era gigantesco, puede ser claro. gente de cualquier lugar del mundo. Pues, estritas, mesas, pero claro, pero no. combatían por unidades nacionales, de manera que en el momento que pudieras encontrar una o un bloque que se alejara, podían ser egipcios perfectamente, pero que se alejara de esa zona, por ejemplo, gente del norte de Irán, que tuvieran rasgos en los cráneos o algún elemento que pudiera identificar algo, pues desde luego ya está hecho. Uh -huh. ya, se, ya se habría encontrado la zona de búsqueda y sería ponerse a ello. Bueno, Aún y, así es sumamente difícil. ¿Y queda en Libia o queda en Egipto? Está en Egipto. Está en Egipto. O sea, es sí, sí, lo que sería el, eh, lo que, la, eh, lo que se el, el, el desierto libio sí. de, de Egipto, ¿no? Uh -huh. Porque ya queda bastante alejado, por supuesto, de lo que es la capital actual, no del Cairo, sí. pero quedaría en Egipto. Y eh, un poco como colofón mm. de toda esta historia, porque bueno, todo tiene su, su moraleja, ¿no? eh, de hecho eh, ha sido objeto de un argumento de novela histórica, ¿no? por parte de un periodista, un escritor inglés británico, que es Paul Sussman, que ha escrito no hace demasiado tiempo El Enigma Cambises, donde él intenta, bueno, pues con una recreación novelesca... Digo decir, ¿cómo no? ¿Cómo no, verdad? Pues intenta dar un poco de luz a todo lo que le pudo haber pasado a este ejército de Cambises. Lo que pasa es que él sitúa la acción, o por lo menos la pérdida de estas 50.000 hombres, en el 532 a.C. No sé muy bien por qué, ya digo, porque ni Herodoto ni Plutarco siempre fijan esa fecha. Pues claro, que... Porque es el enigma Cambises. ¿eh? Sí, claro, sí, va, hay que reconocer que es un lugar misterioso y jorobado <risa> para, para vivir, ¿eh? ¿eh? Estaba acordado, me que, por ejemplo, la, la antigua fortaleza medieval, que la cuestión de ...el con el kersef que son una especie de ladrillos de tierra, bueno, de tierra sal y yeso... ...que, bueno, son bastante sólidos, eso lo barrió una tormenta gigantesca de lluvia, de lluvia en el año 1926... ...sí, las magnitudes eh, que se mueven en algunos puntos del planeta, ¿verdad?, sí. son, se nos escapan, se nos escapan... ...bueno, pues el ejército de Cambises, que parece ser, eh, ya se ha localizado hace tan solo seis años en un punto cercano al, al antiguo santuario de, de Siva. Pues qué maravilla, eh, ahora tenemos la posibilidad de traer en contacto, eh, y además de una, una forma colosal, eh, uh -huh. con, con un ejército, unos vestigios del pasado asombrosos. Así que vamos a celebrarlo porque el siglo VI y el V, esos dos siglos, se mantojan esenciales en la cronología humana. Sí. La verdad es que ocurrieron cosas muy interesantes, así que toma. Estoy de acuerdo. Toma, Carlos, para ti, esta imagen de, de Zoroastro, ¿eh? Ay, qué bonito. <risa> <risa> ese es el fuego amigo que ves que va de, de, de, se va marchando a la India eh lentamente en el, ex, sí. en el exilio y toma para ti Jesús a ver a ver toma esta es una reproducción exacta Ajá. eh del de, de, templo de de Shiba, sí. eh, con el oasis y las palmeritas tal y aquí el oráculo, ¿Qué oráculo? se mueve la cabeza